Hola, ahí me escucho. Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio que se llama Hora Libre en el Barrio. ¿Y qué es Hora Libre en el Barrio? Ahí me escucho mejor. <risa> hora Libre en el Barrio es un ciclo que hacemos, un ciclo radial, que hacemos con las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque nos encanta hacer radio con los chicos, nos encanta invitarlos a la radio, que vean cómo es todo esto, que tomen la palabra, que se animen a hablar, a opinar y que puedan ser escuchados, porque lo que tiene de mágico la radio es que a medida que uno habla, hay alguien del otro lado escuchando. ¿Sabían? ¿Pueden decir sí? ¿Tienen un miedo quienes me acompañan? ¡Hola, chicas! Bien, ahí ya escucharon la, las voces, hay chicas que me están acompañando, pero antes nos vamos a presentar quienes formamos parte del equipo REC y quien me está sacando al aire en principio es Alejandra Rojas y digo bien el apellido porque tengo un problema con, para acordarme tu apellido. Siempre me acuerdo con de la R pero nunca sé cómo sigue. Bien, Alejandra Zárate que nos está sacando fotitos y filmando, porque esto también después, dentro de unos días, ustedes pueden entrar a www. ¿Es así? ¿Se dice o no se dice más? Bueno, si no es programarec.com.ar y ahí se van a poder ver. ¿Sabían, chicas? Vieron. Bueno, y también se lo digo a los oyentes si nos quieren conocer. Bien. Eh, nos acompaña también Mariano Molina, que es el coordinador del programa Rec. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y estoy con. Hola chicas. Hola. Con las chicas de, después afuera hay chicos, así que después les voy a dar la bienvenida a los chicos. Pero acá somos todas mujeres, ¿sí? ¿De qué escuela vienen? Ah, no, vamos, de a uno. Levante la mano. ¿Quién quiere decir el nombre de la escuela? Dale Mariano Moreno Decimos bien La escuela número 9 Me han dicho Del distrito 3 Bien Más tranquila chicas Mazo, Bueno Vamos a hacer una ronda de presentaciones Porque ya presentamos a todo el equipo Y quiero que se presenten ustedes A ver por acá Nombre Ay no, más fuerte Abigail, ¿por qué no te escuchamos? Más fuerte Que yo me llamo Abigail Bien, ¿de qué grado sos? Sexto Sexto Yo me llamo Candela Candela, ¿de sexto también? Sí Bien Y a la Soca. Ay, ahí me sonó bien, ¿vieron? Tienen que hablar más fuerte ustedes, chicos, por, chicas Porque no sé si el, el micrófono no anda con suficiente potencia Pero más fuerza A ver Eve, ¿Así? ¿Ah, sí? López. Eve, mira qué nombre raro. Eh, vos? Candela. Candela. y vos, qué estás al lado mío. Eva. Eva, Eva, Eve, vamos a ver si me acuerdo de la diferencia. <risa> Bien, ¿con quiénes, eh, con qué señores vinieron? A ver. Con la señor Andrea. Bien, ¿la señora Andrea de qué grado es? De sexto. De sexto grado. Bien, o sea que les la señal de ustedes Sí Bien, ¿alguien más los acompañó? ¿Las acompañó? La mamá acompañó Ah, bueno, ¿y cómo se llama la mamá de un compañero? Alejandra No, así nos presentamos todos y quienes nos escuchan saben que estamos todos Bien, buenísimo Bien, yo quiero que me cuenten acerca de la escuela de donde vienen La escuela Mariano Moreno, por ejemplo ¿Dónde queda? En Balvanera Balvanera Eh, ¿Calles? ¿Alguien recuerda? Entre el Rincón y Moreno. Sí. Rincón, rincón y, Moreno. y Moreno. Ah, por eso se llama Mariano Moreno. <risa> Mirá vos, yo no, no conozco la escuela, nunca fui, así que probablemente nuestros oyentes tampoco hayan ido nunca. Y nos gustaría saber, ¿cómo es la escuela Mariano Moreno? ¿Grande, chica? Porque a veces hay Mediana. escuelas que... ¿Mediana? ¿Mediana? ¿Cuántos bien. grados hay? Por ejemplo, séptimo grado, ¿qué hay? A, B. No. A ver, a ver, décime Candela. Eva. ¡Eva! ¡Ay! Yo que me quise acordar, hacerme la canchera y quise acordarme del nombre. ¿Viste? A ver, Eva. Eva, ¿me vas a contar cómo es la escuela? Serían 14 porque están los de primero a séptimo Acer A en la mañana. Acércate un poquito más al micrófono. Están de primero a séptimo A que están en la mañana y de primero a séptimo B que están en la tarde. Ah, solamente hay... En Ajá, ¿pero hay un primero, un segundo, así? Ah, o sea que es una escuela chica. Es una escuela chica, yo diría... Claro, porque, viste, hay escuelas que tenés primero A, B, C. Un montón. Esta es una escuela chiquita. O sea que tienen la posibilidad de conocerse todos. Y todas ahí adentro. ¿Sí? O sea, ustedes tienen, digamos, vínculos, son amigas de o amigos... ...digamos, con otros chicos o chicas de otros grados. Sí. sí. De hecho, hoy vinieron dos grados. Acá está sexto y afuera está... Sí. Sí. Séptimo. Sí, ¿Ah, vos sos de séptimo? Uh -huh. A ver, Eva es de séptimo grado. ¿Es así, digo bien? Sí. O sea que Andrea no es tu maestra. En realidad sí. A ver. Sí, es mi maestra porque es la profesora de los dos grados... ...séptimo y sexto, pero ella es la titular de sexto. Ah, mira vos. Llame Marie Y la señora Andrea, ¿qué materia da...? Porque está dividido por por áreas, ¿no? A ver, decime, ¿de qué L materias da? Lengua y ciencias naturales. Ay, la que más me gusta a mí. Lengua. <risa> sí, me hace así. Este Y esto no es televisión. ¿Cómo me gusta la materia de lengua? ¿A ustedes les gusta? Más no. sí. Claro, yo cuando era chica, a mí tampoco me gustaba cuando era chica. Y después uno le va encontrando la vuelta. quién lee por acá? Mm, oh. <risas> todas A ver, Eva, que estás al lado mío Contame qué tipo de cosas lees vos De aventuras, de terror A veces leo de historia ah, De no. varias cosas Qué bueno que es que los chicos lean ¿Vos? Eh, Abigail, ¿eras? Sí, sí. Ay, viste, me voy acordando, dale eh, Sería más para infantil A mí me gusta sí O sea, libros, pero infantiles. Con dibujos ¿No? ¿No? ¿Sin dibujos? Sí. Pues yo tengo un hijo de 10 que siempre me pide este libros con dibujos y a veces le compro historietas y esas cosas porque está bueno, ¿no? También, a ver, dale. Yo también leo los cómics, pero no leo tantos los cuentos, los libros ¿viste, que vienen con. Un poquito dibujos? más cerca porque no te escuchamos. No leo mucho los libros con dibujos porque no no me gusta, me gusta ah, más bien. imaginármelo todo mientras lo voy leyendo. Ay, qué bueno esto de imaginarse, sí, porque uno empieza a ponerle características de uno, ¿no? A veces me pasa que, por ejemplo, leo un libro y después sale en película. Y no tiene nada que ver con el libro, nada que ver, nada. <risa> claro, porque en ese caso es la lectura que hizo el director y eligió actores y todas esas cosas, este, según la imaginación de él. Claro, pero a veces... Acércate un poquitito. <risa> A veces no lo eligen ellos y se mete a alguna otra persona y queda todo distinto, mm. muy distinto. Y vos decís, no tiene nada que ver con lo que yo leí. Me maté leyendo y mirá lo que salió en esta película. Por ejemplo, ¿te acordás algún libro que vos este, leíste y que después viste la película? Sí. Eh, ¿Cuál? Harry Potter y el Cáliz de Fuego. ¿Harry Potter y...? El Cáliz de Fuego. Y el Cáliz de Fuego. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que te pareció que era diferente a como vos te lo habías imaginado. Cerquita del micrófono. Bueno, muchas cosas es ¿eh? distinto. La película en sí, en el libro te cuenta más detallada las cosas y te, o sea, en la película hay cosas que te cambian que no no te las explican también y la gente te dice. No entendí nada de la película, leí el libro, le digo yo. Mm. Y, y bueno, son así, son cosas que te marean porque en la película no te pasan esos mínimos detalles que son importantes. Mira, vos, una lectora crítica, ¿eh? eso cuando uno es capaz de, de decir estas cosas que dijo Eva, y es porque uno verdaderamente se ha convertido en un lector y en un espectador crítico. Muy bien. A ver, vos qué lees, por ejemplo? Y sí, leo así libros que te traen muchos cuentos, Ajá. y a veces busco en internet algunos cuentos o historias así, leyendas, porque me traen la atención las leyendas. Ah, ¿te gustan las leyendas? Está como muy de moda, sí. Yo estuve como eh, investigando mucho con mi hijo el tema de los mitos, las leyendas. ¿Alguna que te acuerdes? Y... No. No. El jaguarete bueno. puede que sí, el jaguarete ah, me gusta. Claro. Claro. Bueno, después me la podés contar, sabes, A lo largo de la... Te, te vas acordando de la leyenda del jaguarete y se la contamos a nuestros oyentes, ¿te parece? Después. Bueno, después. ¿Por ahí qué leemos? Un poco de todo. Un poco de todo, sí. ¿Pero qué te gustan las de... las historias de suspenso, las historias de amor, las historias de qué... De policía de Policiales Porque a todos los chicos les gustan las historias de terror Y a mí no me gustan las historias de terror Definitivamente mira como me dicen que sí las chicas Las películas o las historias escritas Las dos Vos por ejemplo ¿Qué lees? Ajá Sí Ah, también leyendas. Estamos con las leyendas, sí, sí. Yo me vengo leyendo leyendas y mitos a full, como dicen los chicos, por el tema de mi hijo. ¿Vos qué lees? De todo un poco. Bien. Algo ¿Alguna preferencia en ese de todo un poco? De terror. Es lo que yo decía. No sé por qué tanto le gustan a los chicos este, las historias de terror. A mí no me gustan. Me da mucho miedo para nada. Bueno, eh, antes de ir a, a un cortecito, yo quiero este, que me cuente, eh, tengo acá al lado a Eva, porque eh, en esto de contar este, dónde está y cómo es la escuela Mariano Moreno, tenemos que contar que en séptimo grado, digo bien, hicieron un taller de radio con la señora Andrea, es así, a ver, contame, un poquitito, después vamos a ir contando más cosas. A ver. Primero empezamos averiguando cómo era una radio, qué necesitábamos y en qué se basaba. Uh -huh. Y después, con Andrea, fuimos viendo quién quería, por ejemplo, ir al por así decirlo, al sector de deportes, uh -huh. de noticias, de películas, y cada uno se lo fue dividiendo. Entonces, teníamos que averiguar los que estábamos en música y lectura teníamos que buscar Por ejemplo, poesías O inventarlas Yo inventé una novela eh, Una mía buscó un montón de temas Y los que estaban en deportes Tenían que estar atentos a todos los deportes Y traer las notificaciones De todos los deportes Muy bien. Ahí estuvimos hablando un poquito. Yo te propongo que escuchemos un poquito de música y después le contamos a nuestros oyentes qué hicieron a lo largo de toda esa búsqueda y cómo lo fueron armando y cómo lo fueron trabajando. ¿Te parece? Dale. Vamos a escuchar un poquito de música. Antes me va a decir esta chica que está al lado mío, que se llama Abigail. ¿Qué vamos a escuchar? Limbo de Daddy Yankee. no. No, ay, me habían dicho que sí. Bueno, este, para la próxima. <risa> Vamos a escuchar, no sé, después lo anunciamos. Jag ser La comunicación, La comunicación hace escuela. Hora libre. La comunicación hace escuela. Hora libre. La comunicación hace escuela. Hora libre. Hola. Me llaman Romero. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea Mira mi suerte si he hecho algo travieso las otras una aventura es más divertida si voy a peligro si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robo un vestido al que no es conmigo quiere Que te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que gozes Si te falto el respeto yo no culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus ensates Poner en juego tu cuerpo. col, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus sensatez. Miren luego tu cuela Si te parece prudente, esta propuesta indecente. I know what you like. ¿Todavía está sonando? ¿Qué tema? Meo Santos, Propuesta Indecente. Muy bien, escuchábamos un tema que a todo el mundo me parece que le gustó, elegimos bien, ¿no? Bueno, eh, se hizo presente eh, todo el cuerpo masculino de la escuela. ¿Cómo les va, chicos? Bien. bien. A ver, vamos a presentarnos porque las chicas ya se presentaron. Por acá, nombre. Ahí, al micrófono. Gonzalo. Gonzalo. ¿De qué grado sos vos, Gonzalo? De sexto. Sexto. Blas. Blas. ¿Sexto? Sí. Bien. A este micrófono. Franco. Franco. Ahí me... Muy bien, con mucha fuerza. Pónganse los auriculares porque si no, cuando se acercan, acopla. ¿Vos cómo te llamas? Nacho. Nacho. Nacho. Nacho no es, Ignacio. Ah, claro. Como todo, a todos los Ignacios. ¿Tu nombre? Matías. Matías y... Carlos, ¿son todos de sexto o hay alguien de séptimo? Bueno, este, o sea que ya los de séptimo están como por abandonar la escuela Mariano Moreno, ¿no? Bueno, después vamos a hablar un bloquecito que tienen planeado hacer el año que viene, a dónde tienen ganas de ir, a qué secundaria, eso para el último bloque. Bueno, estábamos hablando del taller de radio que hicieron con la seño, ¿sí? Y acá tengo a los varones. A ver, estos varones, ¿de qué se encargaron de hacer? ¿De nada? A ver, Nacho, dale. Acércate al micrófono, dale. Uh -huh. Vos te encargabas de la parte de deportes. ¿Y en qué hacías foco? ¿En fútbol? Buenísimo. ¿Y dónde buscabas? ¿En el diario? Por internet. Muy bien. Pero buscabas en los diarios por internet. ¿O no? Sí. Bien. ¿Y por acá qué hacían, por ejemplo? ¿Vos? A ver, acércate bien al micrófono, porque encima te quedaste parado y sos re alto. En mi grupo hacíamos efemérides. Efemérides. ¿Te acordás de alguna que hayas...? ¿Sobre qué, por ejemplo? Efemérides, el día de... Solo el mes de junio estábamos trabajando. Ajá. ¿Te acordás alguna del mes de junio...? ¿Alguna que trabajaste? O sea, ¿ustedes qué en dónde se fijaban para escribir eso? ¿En internet también? Sí, también en internet. Mm. Buscábamos, preguntábamos. Todo eso. Bien. ¿Qué más? Porque acá te otros caballeros que. ¿De qué se encargaban? Música. Y por ejemplo, ¿qué hacían? ¿Bajaban música o averiguaban sobre el cantante? Bajaban música también sobre el cantante. ¿Y cuál era el que siempre? No, Por ejemplo, ¿cuáles eran los cantantes que buscaron biografía y demás? Argentinos por ejemplo ¿Alguno de te acuerdes? ¿Alguien se acuerda? ¿Vos, Eva? que sos... ¿No? ¿No te acordás? No, a ver A mí me tocó la parte de música, pero estaban junto con literatura Acércate un poquitito Estaban junto con literatura y yo me ocupé de escribir una novela y pasarles temas Las biografías eran tres compañeros más míos que buscaba. ¿Vos escribiste una novela? Sí. ¡Guau! El, wow, el primer capítulo de una novela. Mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros y media tenemos que hacer una pausita. ¿Pero te comprometes a contarme acerca de esa historia que inventaste? Bueno, vale. Sí. Bueno. Eh, entre tanto, el resto de, de las chicas o de los chicos, ¿alguien tiene para contarme algo sobre lo que hicieron en el taller de radio hicieron música, efemérides, deportes, literatura, chistes? Mm. Siempre en toda radio escolar hay chistes. ¿Los copiaban de algún lado o los inventaban ustedes? Mm. ¿De dónde, por ejemplo? De internet. Glorioso internet. <risa> Yo no sé si es glorioso o glorioso internet. Tendría que fijarme. ¿Qué es? ¿Femenino o masculino? Mm, me agarró la duda. El internet. Entonces lo dije bien. Qué genia. Bien, o sea, había chistes. Y cuando tenían toda la información, o sea, tenían las efemérides, tenían todo lo que ustedes buscaron. ¿Qué hacían? ¿Como un programa de radio? ¿Cómo jugaban este tema en... A ver, acércate, mira, ahí ese micrófono. Sí, dale. En los espacios publicitarios pasábamos música y cuando era el término de los espacios publicitarios comenzábamos a hablar del tema. Ajá, bien. O sea que hacían como una especie de radio en donde en el aula... Eh, sí. ¿Sí? ¿Vos me querías decir algo? También hacíamos participar a los otros grados del colegio, por ejemplo, con primer grado hicimos una publicidad de cómo tenían que lavarse las manos. Y nos ocupamos tres compañeras y un compañero en ir a primer grado los días de la semana y crear una canción donde ellos entendieran cómo se lavaban las manos y la higiene personal y todas esas cosas. Y después se ponía como un espacio publicitario. Buenísimo, se llama este una una campaña de promoción, ¿no? de, en este caso sería de la higiene y la salud, muy bien. ¿Y cómo fue trabajar con nenes de primer grado? Al principio difícil, pero después era como que veían que uno no los trataba mal ni les gritaba, entonces se quedaban quietos, te escuchaban y después bueno, ya se fueron encariñando más y era más fácil. Uh -huh. Y después se portaban bien, cantaban las canciones y fue fácil después. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿se me quedan todos acá? Sí, después seguimos charlando con los chicos y las chicas de la escuela Mariano Moreno. Prepárate para el verano. En las fiestas, renovate. Aloe de Vida te ofrece talleres que te van a cambiar la vida. Cosmetología, giz facial, reducción y control de peso. Llámanos al 4303 3019. 4303 3019. O escribinos a mundoaloevida.com.ar También podés buscarnos en Facebook. Mundo Aloe de Vida La Boca. El verano te espera. La belleza te acompaña. Aloe de Vida, lo natural es lo nuevo. Seguimos debatiendo con los chicos y las chicas de la Escuela Mariano Moreno si es la Internet o el Internet. Andrea, ¿qué era lo que estábamos? Ven y acércate al micrófono. Andrea es la seño. A ver, ¿qué hacemos? Decimos la, él. ¿Cómo decimos? Claro, claro. Claro, porque hablamos en realidad del de, sustantivo no sería Internet, sino la conexión, ¿no? Eh, bueno. Eh, conexión sería no el sustantivo Bien, bueno Son estas cosas, estas palabras nuevas Que a mí no me enseñaron en la escuela Porque no existía <risa> Cuando yo iba a la escuela y este La conexión gloriosa a internet No Íbamos a la biblioteca y averiguábamos un libro Y el diario era solamente de papel Ahora lo podemos leer por internet sí, Que es como ustedes investigaron Bueno Eh, tengo acá a Eva, que me va a contar acerca de esta historia que ella creó. A ver, acércate al micrófono. Bueno, era una historia que se basaba en que era un amor que se encontraron sí. caminando por la calle de casualidad. Ajá. Y al principio a la chica no le caía bien el chico, porque la llevó por delante y casi me la tiraba. No, sí. bueno. Entonces... Después él la invitó a tomar algo y desde ahí se fueron conociendo y llevando mejor Igual a ella seguía sin caerle bien porque no era muy social con todo el mundo Y después con el tiempo se fueron llevando mejor y ella se dio cuenta que podría pasar algo más con el chico uh -huh. Y después bueno, llegó un momento en el que tenían que conocer a las familias y ella era muy tímida Y bueno, después se va conociendo pero a la familia de él no le cae bien ella Uh -huh. Y bueno, después va más o menos basado en eso, aunque en termina mal y ella se va, pero sabe que con él se siente segura y todo así. Pues falta, falta todo. Y el final. ¿Qué le ponemos? ¿Un final eh, feliz o no? Está planeado. Está planeado un final feliz, buenísimo. Porque viste, a veces uno lee esa historias larguísimas y terminan mal. Y uno dice, ¡ay, mira! No, no, la idea es que termine, ¿A ver? La idea es que termine bien y que dure un poco, un poco, bastante, para ir entreteniendo a la gente. Porque tampoco va a que dure poquito y no entretenga nada. Y entonces es, escribí el primer capítulo y estoy tratando de ver cómo puede quedar más interesante el segundo. Escribo algo, lo borro todo y lo vuelvo a escribir. Y lo vuelvo a borrar y vuelvo a escribir la otra mitad. Y... Claro, el proceso de la escritura es complicado. Sí, porque es más, a veces pasa que uno escribe algo, lo deja, lo vuelve a leer y dice, ay, ¿cómo fue que escribí esto? ¿Te pasó? <risa> sí, Por eso todos los capítulos. Va. Bueno, pero no borres, guarda. Sí, guarda, porque capaz que algunos, después te empieza a gustar. Claro, archivo algunos. Y otros no porque... no <risa> Y es difícil el tema de que Primero tenía que elegir Quién iba a narrar la historia uh -huh. Y digo Alguien que lo mira desde afuera Él, ella, quién Ah, mirá Mirá el cuestionamiento de Eva va, Mejor dicho, escuchá el cuestionamiento de Eva Cómo va a ser el narrador Cómo vas a narrar en primera, en tercera Ese fue... El gran problema fue ese Mirá vos Mira vos, es increíble porque en general, en general, no digo que a todos, este, les pasa que les cuesta mucho escribir. No es una actividad, este, digo, que los chicos tengan la costumbre de, para entretenerse, para divertirse, se pongan a escribir en la casa. ¿No? ¿A vos te gusta? Me gusta leer y escribir. A ver, acércate. Me gusta leer y escribir y... Cuando voy leyendo me doy cuenta de algunos errores que quizás yo tengo cuando voy escribiendo novelas y cuentos uh -huh. y a través de la lectura... A ver, me... acércate un poquito porque dicen que no te escuchas. <risa> a través de la lectura yo me doy cuenta y voy corrigiendo cosas. Uh -huh. no, no, no, no, no. Mira vos, este, tu nombre y tu apellido, porque tal vez en unos años podamos ir a una librería y encontramos un libro tuyo. Eva Lanca. Eva Lang, Lange. Bueno, anótenlo señora, señor. Si dentro de unos años eh, eh, encuentra en una librería un libro cuya autora sea Eva Lang, <risa> la ha escuchado en FM Chuelo Bien, ¿y ustedes chicos? ¿Les gusta leer? ¿Les gusta escribir? ¿Les gusta jugar a la radio? <risa> No a lo primero, no a leer y escribir. Mm. Claro. ¿Qué actividades prefieren ustedes? Deporte. Sí, los varones son más este. más. más físicos, ¿no? Les gusta esto estas cuestiones de deporte. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero esta vez una pausa musical. Tenemos a Dave Yankee, buenísimo, a pedido de Abigail, ¿no? A ver, anuncia qué vamos a escuchar. Limbo de Daddy Yankee. Vamos a escuchar. <ríe> hace escuela Seguimos con los chicos y las chicas de eh, sexto y séptimo grado de la escuela Mariano Moreno, que nos vinieron a visitar a FM Riachuelo y estábamos hablando eh, porque ellos ya hicieron un taller de radio en la escuela y yo les preguntaba si mientras iban trabajando el tema de la radio se imaginaban así como la ven ahora como están actuando ahora en la radio y me dijeron Algo así, algo así, ¿sí? Parecido a esto, ¿qué se imaginaron de diferente? ¿Más grande? Claro, claro. Y, ¿ustedes tenían idea de cómo era la radio? ¿Con qué imagen? ¿Habían visto alguna vez una foto? A ver, por ejemplo. Yo vi una radio... Acércate. La voy a volver loca. No, sí, yo había visto varias fotos de una radio. Estuve también a punto de, también de ir con mi hermana una radio. Uh -huh. y, bueno, no, fui, fue ella. Y sí, me lo imaginaba así, como decían Ay, ellos, un corteño. poquito más grande. Porque, <risa> porque la radio que había, que había visto yo era más grande, pero igual es parecida, muy parecida. Era más oscura, más tétrica. <risa> ah, Ah, eh, acá tenemos mucha luz, ¿eh? A mí me gusta más acá, no, es una A ver, no te escuchamos nada, vos te tenés que siempre acercar Hoy va a salir una maestra en radio Porque todo el tiempo le estoy diciendo que se acerque al micrófono Porque habla muy bajito Eva Que la otra radio que yo había visto era media tétrica Era todo oscuro, uh -huh. no había mucha luz Acá sí hay luz, tiene colores claros ¿no? Bien, y encima podemos ver para la calle Porque fíjate, atrás tuyo vemos la vereda Porque tenemos un gran vidrio que vemos el barrio Sí, está buenísima. A mí me gusta mucho. Eh, bien, ustedes hicieron una radio abierta. ¿Qué día? ¿Para qué fiesta de la escuela? Para el acto de San Martín. ¿Para el acto de San Martín? ¿Y cómo lo armaron? Alguien me puede contar cómo fue eso del armado, qué dijeron, dónde funcionó la radio, dale. Habíamos, los de sexo habían hecho, este, habían entrevistado a sus padres para poder ponerlo en la radio uh -huh. y los de séptimo lo que hicieron fue pasarla en la bien en la y por ejemplo papis. qué le preguntaron a los papis por qué lo recordamos porque es muy importante y para cómo podemos aplicar eso bien cómo eh, si recordaban a San Martín sí. porque esto eh, recordemos que es, era el sucedió en el acto eh, de San Martín bien más hicieron, aparte de pasar este reportaje? Estos reportajes, esta encuesta que le hicieron a los papis. ¿Algo más? ¿Pasaron por la radio? Y también hicimos unos trabajos que se en al distrito. Ajá, unos trabajos sobre, o o, sobre San Martín, pero bien, y eso también lo leyeron al aire, o a este aire, se lo leyeron para todos los que estaban ahí. Bien, ¿y quiénes participaron? ¿Todos? No. No. A ver, ¿quién fue el conductor del evento o conductora? ¿Ella? No. <risa> A ver, Eva. <risa> eh, unos compañeros. Yo, ¿Fuiste? ¿Nacho, vos? No. Fue John. Ah, Jonathan. Fue Matías que leyó su carta porque se enviaron todo el grado, envió una carta y de, se eligió una. Ajá. Y la de él fue como la carta ganadora y entonces él que fue elegido. ¿Quién es él? Matías ah. mm -hmm. y ¿El? Le no El otro, el de pelo Largo Y leyó su carta Y para que cada uno Para él poder expresar cómo escribió su, las cualidades de San Martín Y cosas Y él fue El que escribió Él, bien ¿Y, y cómo fue escribirle la carta a San Martín? Uh -huh. Y parece que estuvo muy bueno Porque si fue la carta elegida Estuvo muy bueno, ¿no? ¿Te gustó escribir? ¿Sí? Porque a veces, viste e Estas cuestiones de que nos mandan a hacer algo Uno no termina de estar de acuerdo Pero finalmente, viste A veces está buena la actividad en sí ¿Quién más participó en este acto? Carlos Carlos, a ver, Carlos Carlos y Patricia que no hay. Bien, a ver, ¿y vos qué hiciste? Habíamos hecho como como si fuera una conversación sobre, uh -huh. sobre todo lo que habíamos aprendido a Martín. Ajá. Sobre lo que les pareció los padres. Sí. Y en esto también incluía a Martín. Claro, con la carta. Uh -huh. Bien. Y, y te pusiste nervioso, por ejemplo. ¿Vos participaste? ¿Sí? ¿Dónde fue organizado? ¿En el escenario, en un costado, cómo fue? Y vos subiste al escenario y participaste en la radio. Bien, ¿qué estaba organizado así, todos sentados a una mesa. Claro, no, a ver, ¿cómo? La mesa era lo largo y cada uno se sentaba en su lugar y cada uno tenía las cosas que tenía que leer y así. Por ejemplo, yo tenía un resumen de lo que era el, el recorrido. El cruce de los árboles. Bien, un poquito más fuerte, si no me va a retar la, la operadora. <risa> y por ejemplo, Jonathan, otro compañero, fue el encargado de la música. Uh -huh. Carlos leyó también parte de la historia y el nacimiento y Patricio, no me acuerdo qué hizo. Ah. Sí, él iba anunciando las canciones y las propagandas, los anuncios. Bien, una manera diferente de hacer un acto escolar, que está bueno probar otras cosas. ¿A ustedes les gustó hacer eso? Sí, eh, está bueno. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, el último tema de esta hora, ¿sí? Eh, y luego vamos a preguntarle a los de séptimo, porque se están yendo de la escuela, ¿cómo se sienten? Falta nada para que se vayan. paso con el que dijo que te amaba acaso se fue y te han errado ilusionada Andy. no me toca saber que sola te quedas yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda te pintaron parraritos en el aire te juraron falso amor y lo creí. Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque, aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Me pintaron un paisaje blanco y te salió de negro hey, Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces, Ves, tantas veces Una y tantas veces, veces te, lo te lo mereces Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces, Ves, veces, veces Te lo mereces, te, lo mereces. Eh, oh. te pintaron pajaritos en el aire Tanta. Te juraron falso amor y lo creíste Tanta. O sea, se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste just it, just it. El que la hace y la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Y se lo andi No me choca saber que sola te quedas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 Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Desde Colombia para el mundo entero Se presentan los de Lentone Yandari Justin con el Andy, Andy Rivera Con el Andy Rivera Presentando la nueva era Yandarijustin.com <risa> <risa> Los de Lentone.com Andy Rivera hey, 100% humildad 100 en Entone O yo H&L Son los pedrebo es lo que hay Bueno y ahí escuchábamos los pajaritos en el aire, ¿no? ¿Les gustó ese tema? ¿Sí? Bueno, sí. pueden decir sí porque se hacen así con la cabeza, no es televisión, nadie se, nadie se va a enterar. Bueno, estoy sentada a la mesa con los chicos de séptimo que ya se están yendo de la escuela. ¿Cómo fue este año eso de ser los más grandes del colegio? Mmm... Nadie, nadie le pareció nada, nadie sintió nada diferente al resto de los años. A ver, ¿cómo, cómo? Creer volver a preescolar a primer grado. Este volver a preescolar, se lo trajo porque lo dijo muy bajito. ¿sí? Entonces no se escuchó bien. Quiero volver a preescolar, ¿no? a uno le da como así una especie de melancolía o no. ¿sí? Bien. A ver, cada uno, me gustaría que me cuenten uh, si es que ya se anotaron, ¿en qué colegio se anotaron y por qué? ¿Y cómo fue esa decisión? ¿La tomaron con papá, con mamá? ¿Ustedes eh, quisieron ir a esa escuela? A ver, vos, por ejemplo, ¿dónde te anotaste? En el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús. ¿Por qué a esa escuela? Me la habían recomendado un, un primo. Uh -huh. Bien, ¿y qué especialidad tiene? ¿Qué es comercial, bachiller? sabes? ¿Qué vas a estudiar? Porque a veces la decisión la toma mamá y papá, ¿no? Eh... Para mí también me gustó. ¿Sí? ¿Te gustó el lugar? ¿Lo conoces? Sí, ya fui. Bien. Bueno, ¿por ahí? Matías, ¿eras? El señor Miguel Andrea. ¿Queda cerca de la escuela donde vas ahora? Enfrente. Enfrente. Ah, bueno, sí. o sea que se queda en el barrio. y ¿Por qué esa escuela? Porque fueron mis hermanos y tengo Ah, Bien. O sea que te van a poder controlar, que no te ratees. Bien, que no es un tema menor, y sobre todo en los varones, ¿sí? Yo tuve una lucha permanente con mi hijo más grande, que se me rateaba siempre. Bien, ¿sabés qué especialidad tiene esa escuela? Es comercial. Es comercial. ¿Y a vos te gusta el tema de los números? Más o menos. Digo, porque en esta época, ¿no? En que están en séptimo grado... Algunos todavía no tienen muy definido qué es lo que les gusta. En principio saben que tienen lengua matemática, sociales y naturales. Y hay alguna preferencia en torno a eso. Pero bueno, cuesta, ¿no? A veces saber qué es lo que les gusta. ¿Vos tenés en claro? Más o menos, más o menos. ¿Vos? Al mismo. ¿Cómo era que me olvidé? Bien. Y van a ser compañeritos el año que viene. ¿También te queda te queda cerca de tu casa? No tanto. Bien. Bueno, ¿y vos, Eva? A Ramón Falcón. A ver, más fuerte. A, ver, a Ramón Falcón, enfrente de Ramos Mejía. Ah, no, no lo conozco. Sí. Por La Rioja. Uh -huh. Es comercial y también es bachillerato. Y en tercer año vos elegís por qué rama te querés Yo en realidad quiero comercial porque me gusta la parte de matemáticas y esas cosas. Quería ser contadora. O sea que ella escribe porque le gusta la lengua, pero también quiere ser contadora. Guau. ¡Wow! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> wow, claro, sí, son como medio opuestos, ¿no? Digo eh, eh, en esta edad es difícil descubrir verdaderamente qué es lo que les gusta a veces la escuela la elige mamá y papá porque, nos, porque queda cerca porque se la recomendaron y alguno que otro porque verdaderamente le gusta esa especialidad no a ver a ver acércate en realidad yo no quería ir a esta escuela quería ir a otra y después bueno me terminó convenciendo a mi mamá. que en realidad voy por culpa de mi hermana por culpa por qué por culpa Porque mi mamá, bueno, la mandó a ella porque iban compañeros de ella, iba a un chico que le gustaba y ella lo siguió hasta este colegio. A mi mamá le gustó este colegio, la mandó a este colegio y me dijo, porque tu hermana va a hacer colegio, vos también vas a ir a este colegio". Y yo yo en este colegio. ¿Tu hermana en qué año está? No, este año en yo también. Yo. Bien, o sea que no se van a encontrar ahí. No. No. ¿Que no. está bueno o no? No por menos, porque no... O sea, recién conozco a todos los chicos de ahí, por lo no menos los hubiese con mi hermana cada vez es la quiero acotar, porque recuerdo que tengo aquí hace falta culpa de ellos. Bueno, ahí, por culpa de quién, de quién. Bueno, los papás igual, digamos, tenemos un, un poder. Digamos, la mayoría de los votos los tenemos los papás. Y... Eh, ¿Qué sé yo? Porque todavía son chicos, porque ustedes piensan que son los más grandes, aunque nadie lo dijo, que se sintió diferente este año. Pero bueno, el año que viene van a ser los más chicos. ¿Sabían eso? Porque el primer año son los más chicos. Bueno, y el resto de los de sexto, se van a ir acercando a la mesa. El año que viene van a ser los más grandes. ¿Qué piensan de eso? ¿Tienen ganas de ser los más grandes de la escuela? Eh, Mazo Mazo, porque también ser los más grandes implica una responsabilidad mayor ¿No? Sí mm. A todos los chicos les gusta seguir siendo niñas, ¿no? Sí ¿Quién quiere ser grande? Nadie Nadie, nadie. Nadie. Igual en mi época teníamos como una fascinación por ser más grande. Esta cuestión de... Y sobre todo las chicas, ¿no? Usar ropa de, de gente más grande, esas cosas. ¿A ustedes qué les pasa? No. ¿Eh? <risa> Se tapan la cara. Eso quiere decir que yo sé de estas cosas, ¿no? A mí no me pasaba porque siempre fui como... Me gustaba me gustaba seguir siendo niña. Pero me acuerdo a mis compañeras iban pintadas como una puerta... ¿No? y ¿Pasa eso? ¿No? ¿En el grupo de ustedes no? No. ¿Y en el grupo de ustedes de séptimo, Eva? Yo a Eva la veo con las uñas pintadas de rojo. No, no. no porque yo le he pintarme de rojo. Es que hace poquito tuve una presentación que yo bailaba árabe y me dijeron, pintate las uñas de rojo, que no le gustan los colores claros. Y sacarme el rojo de las uñas. Bueno, y se lo dejó hasta que se le salga solo. <risa> Bien. este, O sea que las niñas de sexto grado están muy contentas de seguir siendo niñas. Sí. Bueno, buenísimo. ¿Y qué onda el año que viene que van a ser las más grandes? Mmm, no, no, todo rexito. <risa> ¿Qué les contaron? ¿Que séptimo es difícil o que es fácil? No, no lo fácil porque Ah, ah, Bueno, bueno. ¿Sabías que se repite? <risa> oh. bueno estamos eh, sobre el final ¿Alguien quiere mandar saludos? Porque ya nos estamos despidiendo ¿Alguien quiere mandar saludos? A mi papá, a mi ah, mamá Ah, no, no, no, no no. Ordenadamente ¿Nombre y a quién mandamos el saludo? Yara, mi papá y a mi familia ¿Nombre? Yara Yara, yara Yo, a mi, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, me todos Bueno, ¿nombre? Abigail. Eh, a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Y además ¿Nombre? Candela. Candela. A ver, estos chicos que tienen tantas ganas de hablar. ¿Nombre y a quién le mandan saludos? Ah, tu mamá es eh, la que está afuera Perfecto, tu nombre era Nacho, sí, me había olvidado ¿Nombre? Carlos. Carlos, a quién le mandamos saludos Bien, por ahí, ¿qué me falta? Vos, dale A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos A mi hermano a mi, Y mi, a, mi, a mi mascota A tu mascota <risa> Y a mi familia Bien, ¿la mascota cómo se llama? Jessica. ¿Jessica se llama la mascota o vos te llamás? No, perrita. Tu perrita Jessica es, y la dueña se llama? Eve López. Eve, bien. Alguien más me quedó por ahí, ¿no? Dale, vamos, rápido. Le mando, le mando un saludo a toda mi familia y a mis amigos de Franco. De Franco, ¿vos? A mi mamá, a mi papá y a mis dos hermanos. ¿Tu nombre? Gonzalo Rodríguez. Gonzalo. Bien, ¿alguien más me queda? ¿Vos? Claro, no, la dejaba por el último porque habló todo el programa. A ver, Eva, Aquí le mandamos un saludo? A mi familia, a mis amigos y a mi perrito. ¿A bueno, ¿y la, ¿y la señora Andrea? ¿quién sí, Bueno, le yo también primero quería mandarle un saludo a José, uh -huh. que gracias a él hizo posible este encuentro y agradecerles a ustedes por toda la atención que nos brindaron. Bueno, este aplauso es para ustedes. Nos reencontramos el jueves que viene a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. Play Just have a good time. Clap. Party Rock in the house tonight. Oh! Everybody just have a good time. Yeah! yeah. That. Every day I'm shuffling. Shuffling, shuffling.